José María S. Berri, ¿Juráis sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de intendente municipal y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Yo, Héctor Luis Vitales, juro sobre estos santos evangelios, por Dios y por la Patria, de desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Estufatura de Gabinete para que he sido nombrado, observando la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden. Yo, Margarita Irene Arregui, juro sobre estos santos evangelios, Por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de secretaria de Planificación e Inversión Pública para el que he sido nombrada, observando la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Yo, Raúl Carlos juro sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano para el que he sido nombrado, observando la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden. Yo, Julio César Ramiro Gorsi, juro por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Prevención y Atención Sanitaria para el que he sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires. Si así lo hiciera, la Patria me ayude. Y si no, ella me lo demanda. Yo, Eduardo Rodríguez, juro por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Desarrollo Social para el que he sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires. Si así lo hiciere, la patria me ayude y si no, ella me lo demande. Yo, Fernando Aníbal de Marco, juro por la patria de sostenir con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Economía y Hacienda para el que si sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la provincia de Buenos Aires. Si así lo hiciere, la patria me ayude y si no, ella me lo demanda. Vengo a asumir el cargo de Intendente Municipal a partir de la decisión de casi 30.000 vecinos que confiaron en nosotros el pasado 23 de octubre. El reconocimiento de la gestión que desarrollamos los últimos cuatro años fue sin dudas el principal componente de esa decisión popular. Llevamos adelante un proceso de cambio y modernización que ha generado orgullo a nuestros vecinos por esto a la barría y el reconocimiento de quienes la visitan. Estos años han estado marcados por el crecimiento de erradicaciones industriales, un sector minero que ha visto cuadruplicada la cantidad de toneladas producidas, un comercio pujante que se ha desarrollado en nuevos sectores geográficos de nuestra ciudad, el transporte automotor de cargas, que se ha convertido sin duda en uno de los más importantes del interior bonaerense, el desarrollo del sector de la construcción que ha marcado la pujanza de estos tiempos, como así también un creciente desarrollo del sector de los servicios. Todo ello junto a la producción agrícola ganadera que ha recuperado en los últimos años precios en dólares que lo ubican en niveles históricos. Hacen la economía diversificada que como concepto fundamental hemos querido sostener. El turismo y las industrias agroalimentarias son los sectores a desarrollar en los próximos años. Olavarría es y será uno de los polos de desarrollo industrial del interior bonaerense. Dependerá de los empresarios, los trabajadores y el acompañamiento inteligente que desde el Gobierno Municipal se pueda realizar que esto se profundice. A ello debemos agregar la inversión en materia de servicios básicos que realizamos desde el Gobierno Municipal y que ha permitido un crecimiento histórico en materia de redes de agua corriente contando hoy con 6.000 nuevas conexiones que importan un incremento en tres años y un orden superior al 30% de lo que eran las conexiones existentes allá por el año 2007 cuando asumimos. La pavimentación y repavimentación de más de 600 cuadras, 120 de las cuales corresponden a nuestras localidades. La extensión permanente anual de redes de gas a lo que se agregó el nuevo plan de financiamiento o subsidio de redes internas y la extensión de redes de cloacas con recursos del Gobierno Nacional marcan un nivel de inversión pública para cuatro años nunca visto en la historia de la barriga.